y en el proyecto de ley que se empiece a hablar de cultura comunitaria para nosotros es como incorporar la cosmovisión de los pueblos indígenas